saludo muy cordial a los oyentes, a la mesa de trabajo. Eh, el sábado sufrí una agresión por parte de, de unas personas de un grupo político conocido en Atagaima, que todo el mundo en el municipio, todas las personas en el municipio conocen que yo he recibido agresiones verbales por parte de ellos y que ya trascendieron al, al hecho físico y a las amenazas ya contra mi vida por parte de un señor que se llama Óscar Martínez Marín, aliástico Tico. Eh, que hace parte de un, de un grupo eh, que apoyó un can, al candidato de la U en las elecciones pasadas y yo sí he puesto eso en conocimiento ante la fiscalía, ante todo el mundo y pienso seguir mi lucha porque acá lo que están es eh, tratando de torpedar la labor mía y tratando de amedrentarme, lo cual no lo van a conseguir, yo quiero o sea, hablarles con claridad que yo no me va a dejar intimidar por este tipo de, de hechos, lo que sí quiero decirles a la autoridad es que pongo a disposición el tema de mi seguridad y que realmente siento que mi seguridad ha sido vulnerada y que requiere Pero un fortalecimiento de mi de mi esquema de protección tanto para mí como para mi familia y que lo estoy pidiendo urgente yo yo pienso que es necesario que la gente lo sepa y que sepa que contra el alcalde a traima ha venido no solamente una persecución política sino que la impotencia de esas personas se ha traducido en las agresiones físicas y en las amenazas verbales que yo creería que podían estar surgiendo algún efector que son personas que tienen algún tipo de antecedente en el municipio va a aumentar su seguridad que le han dicho la pues, estamos pidiendo eso la policía me dicen que están evaluando pero como eso lo maneja ahorita la unidad nacional de protección a dignatarios que depende del ministerio del interior no me han hecho el estudio de seguridad, yo en febrero estoy manifestando la situación e incluso eh, se ha venido hablando que me dicen que el estudio de seguridad y no me lo han hecho entonces ya ante esa situación y ante otras situaciones que al parecer está ocurriendo en la zona rural del municipio pero que no han sido concretamente evaluadas, son comentarios de los campesinos donde afirman que al parecer grupo al margen de la ley estarían requiriendo la alcaldía traima para llamarlo a cuentas como dice la gente vulgarmente pero realmente no tenemos una información concreta pero ante lo ante la ayuda no puede esperar a que pasen las cosas como siempre ocurre en este país que tienen que hacer uno, un atentado dispararle herirlo incluso matarlo para que tomen alguna decisión entonces yo ya puse esto en consideración de las autoridades departamentales y nacionales mientras tanto ¿qué clase para su desplazamiento no yo sigo con una escolta y tengo algunos otros funcionarios de la alcaldía y tomar medidas de protección en, el, en los desplazamientos